nuclea muchos sectores, siendo esta cadena un mecanismo perfecto que asegura que a ti y a todos los uruguayos no le falte el alimento. Por favor, tú, si puedes, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Así todos saldremos rápidamente de esto. Al COVID lo vencemos todos. Bueno, estábamos escuchando el audio de un video que han difundido la Asociación de Fasoneros de Pollos Unidos, eh, mostrando a varios de ellos en plena tarea, eh, y escuchábamos el audio de ese video, tenemos en línea a José Luis Estrazarino de esta asociación, hemos hablado con él en otras oportunidades, está en la zona de San Antonio, en Canelones, buen día José Luis. Hola, buen día, ¿cómo están? Es así mismo, San Antonio Canelones. Bueno, gracias por recibir a Radio Centenario. Es interesante esta iniciativa que han tenido de resumir de alguna manera lo que están viviendo ustedes en medio de esta situación, eh, en este video que se está difundiendo. Contanos, ¿qué los llevó a realizar este mensaje? Eh, bueno, eh, en definitiva también eh, un poco unirse a A, al sentimiento que, que que tenemos todos no de demostrar de, de también que realmente uno por aunque estén en, en actividad y tiene que estar también tenemos el miedo y las precauciones y pero no nos puede paralizar ese miedo porque realmente tenemos una una función creo en la sociedad eh, que que que trasciende inclusive hasta los productores no porque por más que uno cuando empieza esta actividad es puramente por la economía elegir una función, elegir el medio de vida y con qué puedo hacer dinero para criar a nuestras familias y mejorar, pero eh, al tiempo se en una responsabilidad también eh, con la sociedad en general eh, en, en, estamos produciendo alimentos estamos produciendo algo que, que no se puede sustituir y realmente eh, hemos visto también con algunos padres nuestros en otros en otro lugares nosotros tenemos conexión, la Asociación de Fasoneros de Pollo Unido hoy en día con todas la, las nuevas tecnologías, por, su, por, por suerte puede estar en contacto con, con lo que está pasando en otras partes del mundo, y bueno, y hay otra, otros lugares que han hecho cosas similares, en cadenas productivas que han tratado de sensibilizar a la, a la, a la sociedad, y también no solo eh, con estos videos, con, eh, es juntarnos, unirnos con, con la sociedad en pleno, no distanciarnos, No por más que estamos en el campo, por más que estamos más lejos, por más que No tenemos muchos contactos, pero realmente eh, estar unidos en este momento y, y vernos todos juntos, como que somos tres millones, pero somos tres millones todos. No son un millón de productores, un millón de, de, de empleados públicos, un millón de, de, de policías, digo un millón por nombrar un, una cifra, pero digo, somos todos juntos. Y, y esta iniciativa de mostrar la actividad y mostrar y dar también una tranquilidad un poco a... Al, al, ...al consumidor... ...a la persona que no tiene el conocimiento... ...de una producción integrada... ...como la que tenemos... Eh, ...me parece que es una tarea que también... Es, es, ...es responsabilidad nuestra mostrar... ...y bueno, y como decimos ahí... Eh, ...unos hacen una cosa, otros hacemos otra... ...pero nosotros nos tocó... ...nos tocó seguir, salir... ...porque no no no es solo... ...no es nuestro trabajo, no es solo en nuestras casas... ...tenemos que estar... ...en, en, en, en conjunto con, con las fábricas de alimentos... ...con los agarradores de pollo... Eh, con, con, tenemos que salir a buscar insumos para la granja que se rompe algo que esto que el otro no estamos tampoco en un en en nuestro en nuestros temas productivos pero bueno lo tenemos que hacer hay, hay muchas este, funciones dentro de la sociedad que que todos asociamos con tareas imprescindibles y más en, en estos momentos pero eh, lo, lo importante de este contacto lo importante del video que ustedes eh, hicieron fue visibilizar algunas que son Este, menos publicitadas, ¿no? tareas de, de vínculos, en este caso con, con la alimentación, con los animales, además que no, no, no pueden quedar este, sin cuidado, eh, que por ahí no, no está dentro de la, los primeros eh, elementos, las primeras funciones que uno supone tienen que permanecer activas en tiempos este, donde se está tomando esta medida de cuarentena. Eh, sí, bien, muy buena tu consulta. Eh, cuando Argentina decretó... El, el, la cuarentena obligatoria una de las de lo que hicimos eh, de la asociación hizo fue eh, comunicarse contactarte con productores con empresas en Argentina que eh, como porque también todos pensamos es todo nuevo para todo nuevo es uh -huh. nuevo para el gobierno nuevo para los productores nuevo para la, la sociedad en, en, en conjunto entonces creo que el nutrirse de, de, de, de, de, de otras realidades de lo que ha pasado en otro lado es muy bueno entonces nosotros averiguamos eso y bueno eh, ni hablar que quedó exonerada todas las cadenas de, de, de, de producción de alimentos de lo que es la cuarentena por más que nuestra tarea frente a la de un médico no es nada sabemos que que hay tareas que son realmente insustituibles y si, si una persona no puede comer pollo comerá otra cosa o, o harán torrejas como hacía mis abuelos en su momento con mate cocido acá en el campo es conocido tal vez en la ciudad no tanto pero digo pero sí, nos sí. revolvemos y le buscamos la vuelta digo pero Tratar de mantener la armonía en un país donde, ya que está faltando hoy en día muchas cosas, nos está faltando la libertad, nos está faltando la comunicación, el contacto con, con otros seres, eh, por lo menos que, que, que en lo que podemos abastecer todas las cadenas productivas, la del pollo, la de, la, la, la de las verduras, las frutas, bueno, la leche, todas las cosas de, de primera necesidad, de que, que, de que no falten y que traten de que la vida de, de, en cuarentena o. sea un poco más sencilla, no. Pero... Eh, reconocemos que nuestra tarea no es no es eh, indispensable, pero somos una parte de, de sí. la sociedad que que todos juntos hacemos hacemos que esto funcione bien. Sí, yo creo que en, en un punto sí, pero bueno, este entiendo que, que, lo, que lo que marca ustedes de orden de prioridades, pero pero es importante que haya alimentos, que haya alimentos de calidad, que que los animales estén cuidados, porque en algún momento eso también se va va a generar sino un problema, un perjuicio general, no solo para el dueño de los animales o el, el dueño del emprendimiento, sino eh, en general, hasta medioambientalmente, digamos. Eh, pero además lo, lo, también lo importante para concientizar es que esa cadena mueve un montón de personas no es solamente el que alimenta a los animales o eh, cuánta gente por ejemplo está relacionada con, con, con este, en, en su caso con, con esto con la crianza y bueno nosotros en general se hizo un censo de productores eh, que fueron relacionados directamente directamente solo en la en la en la etapa inicial que es la fazón que son cerca de 2.000 personas. Eh, ¿qué, ¿Qué tomamos nosotros? No somos 2.000 productores, pero nosotros tomamos como el hijo menor a cargo, el estudiante, el hijo que está estudiando, que está también en nuestra casa, es directamente ligado a la producción. O sea, por más de que él no sea el productor o el empleado no sea el, el, el productor o el hijo del empleado no sea el productor, está ligado directamente a, a si la producción sigue andando o no. Eh, en, en, hay un trabajo hecho, un estudio que, que hicimos también de la asociación en conjunto con CUPRA, con, con la parte industrial, y llegamos en torno a las mil personas que se, en toda la cadena avícola viven de la cadena avícola. Pero hay un tema que, que, que, que supera la cantidad de personas que estamos en esa actividad, eh, que nosotros le, le hemos dado mucha importancia y a lo largo de esos años hemos intentado sobrevivir el rubro y, y lo ha podido hacer. Es la soberanía alimentaria, ¿no? Eh, hay cosas que están por encima de, de 10.000 empleos, 5.000 empleos uh -huh. o 20.000 empleos, que es eh, nosotros tener soberanía en lo que en poder seguir comiendo, poder seguir viviendo. Nosotros en el país logramos tener soberanía. Si mañana se cierran todas las fronteras, si mañana se tranca todo y no podemos ni siquiera pasar alimentos de, de un lado, de importar de un lado o del otro, nosotros tenemos hoy la posibilidad, en la, en, en la agricultura como en otras áreas también, De, de, de ser de, de no necesitar más nada. Tenemos las raciones, tenemos todo, ¿no? Eso que usted dice, claro, eh, también ocupa un lugar secundario a veces en el análisis, pero es muy importante. Ahora, de, después vamos a compartir con nuestra audiencia, el canciller Talvi eh, mandó cierre de frontera para extranjeros. Uno supone que también debe estar un poco condicionado el ingreso de, de, de algunos productos, pero sobre todo saber que si en algún momento... Por alguna razón hay que cerrar la frontera. Hay una producción que, que puede sustentar la alimentación de, de los uruguayos, que no dependemos de la compra a ningún país. Eh, mira, yo voy un poquito más allá de eso todavía. Yo voy más allá porque porque cuando uno está en en una en una eh, diría yo administrando una casa de familia o un país o una empresa. Tiene que analizar todas las complicaciones. ¿no? O sea, si tú mañana eh, compras una vivienda, tenés que analizar eh, la distancia más lejos de donde está viviendo, la distancia, el costo, la cuota que te va a llevar, si, se te, si el auto se te rompe, cómo llegas al lugar de trabajo. O sea, analizar determinadas cosas. Un país también tiene que analizar todo el, el extremo de las dificultades. Y el extremo de las dificultades ni siquiera es la frontera cerrada. El extremo de las dificultades es si, lamentablemente, esta o otra Pandemias que puedan venir, ojalá que no, ojalá que no, no, no, no, no pase nada, todos decíamos eso, que sea por problemas de producción, eh, por problemas de que no es que la frontera esté cerrada o abierta, es que no haya. Suponiendo, nosotros hoy dependemos el 85% de lo importado en productos de cerdo, o sea, el 85% de los productos de cerdo que se comercializan en el país es importado, solo producimos el 15%. Yo te digo, Hay un problema sanitario en los cerdos, como hubo en, en China, o como puede ver en Brasil, el, el, producto, el, el país que más nos vende nosotros. Sanitario en eso, y, y, y la producción se viene a cero. Digo yo, o hay muy poquita producción, digo los brasileros. Van a pensar primero en exportar o alimentar a su pueblo. Eh, van a eh, Donde no hay, van a tratar ahí. No digo que vaya a pasar, eh, son... pronóstico que tenemos que tener arriba de la mesa. No, nadie piensa de que vaya a pasar y capaz que pasen 200 años y no pase. Pero si este problema no es solo de cierre de frontera, es de que hay un problema productivo que las plantas de faena de, de Brasil, por un coronavirus o por lo que sea, se tienen que cerrar y que, tienen que quedar la mínima expresión. O sea, produciendo un 20, un 30, un 40% de lo que está produciendo. Brasil, ¿qué va a pensar? ¿En exportar o va a decretar cierre para las exportaciones para que coma el pueblo brasileño? Y si nosotros no, no, digo Brasil porque es el productor que está más cerca, el que, sí, el sí. que más nos puede exportar y que por precio siempre es el que más miedo le tenemos nosotros los productores. Y nosotros, cuando llegue eso, si no tenemos reproductora, si no tenemos planta de incubación, si no tenemos galpones, si no tenemos productores, si no tenemos plantas frigoríficas funcionando, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? Está, decimos, bueno, de, sin pollo podemos vivir. Claro, claro que podemos vivir sin pollo, como decía, pero ¿es la carne más barata? es lo que el pueblo más eh, sí. eh, que, eh, que mira es la más barata entonces digo podrán vivir algunos sin pollo comiendo carne de vacuna sí. pero no todos vamos a poder vamos a tener la, mayoría que sacar la, no. animal. la mayoría no la mayoría no puede bueno, y vamos a tener que sacar la proteína animal de nuestros platos entonces yo creo que en estos momentos por más que el pollo no es como yo digo no es importante porque hay cosas extremadamente mucho más importantes Que, que, la, que, que, la, que comer o no comer pollo y si tenemos que comer lechuga y si tenemos que vivir a lo que sea que es la, sal la salud pero lograr mantener en lo posible la armonía en, en, en todo un problema menos para la población saber que va a tener los productos en la mesa saber que va a tener los productos en el supermercado de eso no tiene que pensar eso no se tiene que preocupar se tiene que preocupar de la tranquilidad de, de mantener a los, a los veteranos más lejos yo con mi viejo hace 15 días que nos manejamos por whatsapp eh, y con mi vieja Por es problemas cardíacos, operación y todo. O sea, hay cosas que sí nos tenemos que defender. Y si arriba de, de complicarnos por estas cosas, también no tenemos que complicar y pensar: y, pa, ¿y va a dar el alimento? ¿No va a dar? ¿Qué va a pasar? Porque el problema que hay en todas estas crisis, todas estas cosas, no es la crisis en sí, sino el pánico que se pueda generar. Eso creo que es lo más que pasó en la crisis del 2002, la, cor la, la corrida monetaria y todo aquello. No, era, no estábamos juntos en crisis, sino que todo el mundo se asustaba que iban a cerrar los bancos y sacaban dinero donde no había dinero porque estaba prestado a otra gente. Entonces fue peor el pánico que la crisis en sí. Esto es lo mismo. Yo digo que no podemos quedarnos tranquilos de que esto es una abogada y que va a pasar y que no hay problema. No, tenemos que tomar extremadamente precauciones, pero no con pánico. Ay, y y no generar pánico es, es todas las áreas, todas las áreas, y más que nada, más no hay área... esté por encima de la alimentación, a no ser la sanitaria, a no ser los médicos y la salud. El resto sí, podemos vivir sin luz. Eh, yo tuve luz en mi casa a los 8 años, mi señora tuvo a los 15 años, o sea, vivimos en el interior claro. y, y ahora se nos corta la luz 20 minutos, media hora, y los gurises nuestros parece que, que, que, que, que, que, que están presos. O sea, podemos vivir sin muchas cosas, que no va a pasar, que no va a pasar, pero digo... sin alimentación, o no, no podemos tener pánico de que no vamos a tener alimentación, eso es lo que yo voy con. No. Exactamente. Bueno, eh, tenemos que agradecerle mucho por esta salida al aire, pero lo aprovechamos una cosa más, no sé si usted tiene la respuesta, porque una cosa es criar pollo y otra, producir huevos. Pero, ¿por qué es que ha aumentado el precio de los huevos en los últimos las últimas semanas? Sí, eh, en, en, en los mercados donde se manejan solo con, los, con el mercado interior, o sea, con el El, el, tanto en la producción de huevo como la producción de, de, de pollo, sí. no se maneja con productos de exportación, o sea no se produce para exportar, claro. no hay un y entonces se regula la producción con con el consumo que hay realmente hubo un aumento de consumo Ajá. hubo un aumento de consumo en los últimos meses, por suerte para los productores claro, de huevo nosotros no claro. somos productores de huevo Y eso genera de que hasta que el aparato productivo se ponga en consonancia con las ventas, o sea, hasta que hoy en día se están tirando más gallinas, se están estirando eh, eh, eh, un poco las gallinas que iban a faena para que sigan poniendo huevo, va a haber un poco de alta. Y también asociado, lamentablemente, a la suba del dólar. Eh, el, el 70% del costo de del huevo es grano, el grano es dólares, el maíz, claro. la soja es dólares. Entonces, bueno, hace que lamentablemente eh, haya que el, el, el pueblo general... le suba la docena de huevos o el kilo de pollo y no sabe bien por qué no es una estrategia de los, de la, de los productores cobrar más, ni nada es un tema de, de, de, de, de que bueno que hay un costo y, y tiene que ir aparejado a, sí, sí, a la sí. venta no Muy bien, muchas gracias Estrasarino Bueno, muchas gracias a usted y a las órdenes, y como digo, acá estamos y vamos a seguir estando produciendo y, y esto vamos a salir todos, es ¿eh? seguro que vamos a salir Vaya el reconocimiento de todos ah. también a esa tarea tan importante sí. bueno, Quedamos gracias, a las bueno, órdenes usted.